this is yaiza nos estamos metiendo en una cárcel o las nuevas tecnologías nos está liberando no no para nada sí. lo que eh, las nuevas tecnologías nos ayudan al día a día ¿no? lo pues que, que tenemos que convivir con ellas y de forma segura yaiza Rubio periodista y hacker ¿Cómo se combinan ambas cosas? ¿Eh? ¿Eres antes periodista, después hacker o una cosa te ha llevado a la otra? Porque los periodistas somos un poco hacker y otra cosa de la información, pero tenemos que hacerlo también. Bueno, yo estudié periodismo. Sí. Lo que pasa es que esto va a quedar muy mal en radio, ¿no?, decir esto, pero no me gustó nada mi carrera. Y, y tuve, era una época en la que podía volver atrás. Empecé, empecé a estudiar un máster de análisis de inteligencia. Y ahí pues me di cuenta que el tema de la, pro la programación era muy importante, sobre todo en nuestra profesión de analista, que es a la hora de recolectar información. Y claro, necesitamos recolectar esa información de forma lo más automatizada posible, porque nos podemos inundar en todo este mundo de la información. Y entonces empecé a aprender a programar y ya me metí mucho más en el mundo de la seguridad, eh, pues tuve también la suerte de tener compañeros fantásticos que me ayudaron, y me enseñaron muchísimo, y a partir de ahí pues empecé con la seguridad a tope. Y ya... Si tú conoces a alguien, eh, la persona pues si entra para una conversación, dice, pues eh, lo lógico preguntar, ¿tú a qué te dedicas? Eh, pues eh, yo soy camarero, y tú dices, yo soy hacker, ¿y cómo te miran? Bueno, un poco raro, ¿no? Pues o porque sea... está vinculado a algo malo, eh, no es un término, no es un término justo, ahora hablamos de eso pero eh, alguien piensa hacker, hacker y luego encima te ve con sonrisa como cosas azules y dice pero bueno ¿cómo que hacker una no, hacker muy guapa además bueno nosotros en el sector no nos solemos denominar así somos ¿Sí? analistas de seguridad de, de cara al, al resto de la gente pues a lo mejor sí es verdad que es más fácil ¿no? que, nos, que nos ubiquen eh, a qué nos dedicamos Y nosotros siempre decimos que una cosa es ser hacker y otra cosa es ser cibercriminal, ¿no? O sea, hay claro. una barrera muy, bueno, muy fina, porque al final ambos perfiles tienen un conocimiento muy íntimo con la tecnología y pueden llegar a, pues, a encontrar agujeros de seguridad. Otra cosa es qué haces con esa información, ¿no? O sea, lo que hace un hacker es reportarlo para hacer esa tecnología mucho más segura Y un cibercriminal lo que hace es aprovecharse precisamente de ese conocimiento para el mal. ¿no? Yo creo y precisamente, que precisamente hay... eh, un hacker, eh, vosotros los analistas de seguridad, lucháis contra los que saben mucho de redes, saben mucho de ordenadores y quieren hacer mal. Gracias a vosotros se lucha contra ellos. Claro, claro, eso es lo que intentamos hacer, ¿no? O sea, pero la, la percepción es más o menos, o sea, la, la, el punto de entrada es más o menos el mismo, pero es qué haces tú con la información que tienes, ¿no? Yo creo que, que ya hay un sueño que a ti te encantaría cumplir. ¿Ah, sí? Y tiene que ver con la música que ha sonado al principio, Ah, bueno, Coldplay. Sí, sí. Tú imagínate que en un momento de tu vida, por circunstancias que te da el destino, te llama Chris Martin o alguien de su equipo y te dice, tengo un problema en mi seguridad, quiero que hagas un análisis y, vamos, eh, controles absolutamente que nadie entre para sacar datos. ¿Tú qué harías? Bueno, yo siempre pienso que, que probablemente es que él la haya liado. <risa> ¿No? porque al final los usuarios finales somos los más torpes Y asumo que, que probablemente el aliado o, o probablemente alguien le ha, le ha querido hacer un ataque dirigido, ¿no? porque hay mucha información sobre él en Internet y es muy fácil hacer un ataque dirigido conociendo tanto de una persona. ¿no? Entonces, pues a lo mejor probablemente le hayan expuesto una página web eh, pues que él suele utilizar mucho y le han engañado para robar sus usuarios o sus, sus contraseñas o cosas así parecidas. Pero yo siempre asumo que que el usuario final es el que ha tenido el problema, el que realmente se ha metido en algún sitio en Internet que no debe o le ha engañado de alguna manera. ¿no? Luego, es verdad que, no sé, utilizamos servicios en Internet que evidentemente pueden tener fallos de seguridad y hay que tener esas dos vertientes. Es, yo he podido liarla, pero también pues, eh, la seguridad 100% no existe, por lo tanto terceras empresas han podido tener un fallo de seguridad y que ha tenido cierto impacto en los usuarios. Y esos usuarios no se han enterado. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí hay una brecha, hay una ventana en la que terceros se pueden aprovechar. Pero ¿le cobrarías o no le cobrarías? Lo digo porque sé que es no, tu cantante música, favorito. Con la música que hacen no el poco. Leí tu nombre y algo de tu historia en un libro de una comisaria de policía que, eh, bueno, como alguien que había hecho perfiles, eh, se dice profiler, ¿no? pero sí. perfiles de gente en función de lo que se podía saber eh, por las redes, eh, por determinadas oh. cosas. Y a partir de ahí pues eh, comencé a, a buscar. Pero luego me di cuenta que hay dos tipos de perfiladores a través de lo digital. Aquellos que eh, pueden utilizar las fuentes abiertas para hacerlo bien o mal, eh, pero aquellos hay que utilizando además en las fuentes abiertas, a través de ellas llegan esas puertas traseras y pueden saber algunas cosas. Claro. ¿Qué son esas puertas traseras? ¿Hay otro Internet o es un Internet al que es más difícil acceder? No, lo que pasa es que esas puertas traseras es que al final la tecnología que se crea no es, es tecnología hecha por humanos, somos desarrolladores. Uh -huh. Yo desarrollo, entonces creo tecnología que pues puede ser que no se ha no sea pensado desde el principio desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Y, y bueno, pues ha habido terceros que, que se han podido aprovechar de ello, pero no es que exista un Internet paralelo ni nada, claro. sino que la tecnología que se crea, pues hay que asumir que, que puede tener errores, puede tener fallos, Y, y por eso hay que parchear y por eso hay que, siempre que nos piden, oye, actualiza tu equipo, es por algo. Puede ser para añadir nuevas funcionalidades a, a esos sistemas, pero también para parchear fallos de seguridad. Claro, y porque cuando se habla que, eh, he leído alguna cosa tuya sobre la Deep Web, sobre la ah. Web profunda, la, la otra Web, eh, da la sensación de que están dos, eh, dos líneas, en dos eh, Internet, el, el, la que tiene todo el mundo y otra cosa. Y no, es una cosa eh, diferente. Eh, para conseguir datos eh, que están ahí pero que eh, igual hay que moverse un poquito no es abrir una página no es abrir Twitter es enterarse de, de algo más eh, pero eh ahí está, no no significa que tengas que abrir el ordenador de la web profunda y el ordenador de la web que se ve, ¿no? no hay otra cosa, es, No, eh, hay que diferenciar, ¿no? O sea, Internet, yo al final lo diferencio entre la parte de la Surface, es decir, todo contenido indexado por un, un, un navegador convencional, un, un, un Google o un Yahoo o un buscador tradicional, todo lo que se puede buscar a través de los buscadores, eso es la Surface. Ahora, todo contenido que no está indexado, que no ha podido ser indexado por estos buscadores, es, es lo que se denomina como Deep Web. Pero ahí podemos encontrar muchísimo tipo de contenido que no ha sido crauleado. Mm -hmm. Pero ahí podemos estar perfectamente en un foro de Facebook. Claro. No, privado. Un foro de Facebook privado o... Eh, no sé o, o yo que sé el contenido ¿no? que circula por, por plataformas de mensajería cosas así tú al final te has tenido que instalar una aplicación para poder acceder a cierto contenido pues eso un crawler no puede indexar ese contenido Y es lo que se denomina como Deep Web. Ahora, luego, yo creo que lo que te está refiriendo, más bien, son lo que se denomina como redes anónimas, como Toro y demás. Sí. Y no, ahí ya hay, tú te tienes que instalar, bueno, pues una, una aplicación para poder acceder de forma anónima a cierto contenido o navegar por Internet de forma anónima. Vale, entonces, pero bueno, que ahí eh, ese tipo de aplicaciones, o sea, muchas veces se se está como criminalizando, pero no tiene por qué, este tipo de aplicaciones se pueden usar también en países donde a lo mejor la libertad de expresión no está lo suficientemente avanzada y ciertos ciudadanos lo utilicen para para que el ISP del país no le corte la navegación claro. a cierta página. Sí, que páginas. depende del uso correspondiente claro. que tú hagas, positivo o negativo. La verdad es que antes comentabas de los usuarios. Yo creo que, no sé, en general, que los usuarios somos poco precavidos. ¿no? Cuando uno está en casa, pues eh, sí tiene esa precaución de instalar un sistema de seguridad, por miedo a que te roben, por miedo a que entren cuando estás, cuando no estás. Vas por la calle y también vas precavido ¿no? de que no te pueda pasar alguna cosa, según en qué sitios te metes. Pero en esto de, de las páginas de Internet, es como que estamos como más ligeros, ¿no? Como que tenemos menos precaución, que incluso podemos entrar, bajar una aplicación y que nos las lie tremenda uh -huh. en el ordenador, que nos liamos con tanta contraseña, que nos dicen según en qué sitio entramos, eh, cambia o sea letras, combina con números, luego no nos acordamos, no sé, una serie de cosas que al final llega un momento en que hay muchas personas que incluso sienten rechazo, dicen, mira, yo es que o de meterme y luego a veces realmente que es que te metes muchos líos sobre todo en cuestiones de compras online si no sabes bien si estás eh, metiéndote en una página segura ¿cómo tenemos que aprender eso? Eh, no no tenemos la, la suficiente experiencia ¿Cómo podemos corregirlo? ¿Por qué somos tan ligeros en, en este tipo de cosas cuando son realmente hoy por hoy muy importantes? Incluso ha habido veces que nos eh, gente eh, normal, con un perfil normalito, les han secuestrado los datos y, y incluso se ha pedido rescate y todo. ¿Cómo se puede tener ese tipo de, de precaución en general? Eh, qué pasa que yo creo que al principio, o sea, esto de internet nos ha venido a todos un poco como de sorpresa, bueno, que no debería, ¿no? Porque ya lleva internet unos cuantos años. Eh, lo que pasa es que yo creo, siempre lo veo como que como no te hacen daño físicamente cuando tú hablas de seguridad física dices, o sea, a mí me han enseñado desde pequeña ¿no? que cuando cruzo la acera tengo que mirar los a los lados porque me puede, ¿no? me puede atropellar un coche y me puede hacer daño y lo que pasa es que cuando lo, lo traspasamos a lo que es la seguridad en internet dices, ah, bueno, seguridad en internet pues no, o sea, a mí nunca me va a pasar nada ¿no? y, y lo, el tema es que Todavía hay mucho trabajo a la hora de concienciar a la gente, ya no solo mayores sino también a todas las edades. Eso, hay una labor que, que la verdad es que yo me, me siento muy orgullosa de pertenecer a un programa que se llama Cibercooperantes, yo creo que es importante, que es de INCIBE, de, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y es un organismo público que se dedica precisamente a eso, a seleccionar a ciertos perfiles que saben de seguridad y ellos de forma gratuita van por colegios eh, pues enseñando estos riesgos que tiene Internet y cómo hay que actuar en Internet. Igual que de te han enseñado cómo actuar en el cole o cómo actuar en la vida, pues aquí es igual, ¿no? Entonces, Eh, si en algún momento pues hemos tenido algún tipo de problema que es algo muy frecuente a día de hoy tener problemas en internet o que te están extorsionando o cosas de este tipo eh, si es verdad que ellos te echan ahí un número de incibe al que tú puedes llamar para aconsejarte qué es lo que tienes que hacer o, o puede un cibercooperante que vaya al cole a enseñar a los niños qué tienen que hacer eh, es que es muy difícil o sea tienen que, También te tienen que escuchar y parece que aunque los padres eduquen a los hijos en este entorno de Internet, parece que es como, ah, no, esto no, no me va a pasar a mí. Pero yo creo que si va un tercero a explicarle, oye, mira, o por ejemplo, las la policías suelen ir mucho a los coles a explicar esto de los riesgos de Internet, pues parece que, que le llega más, a los, sobre todo a los chavales, ¿no? de los riesgos Geisa, ¿no crees eh, incluso que puede existir eh, por parte de eh, algunas empresas eh, demasiada obsesión con la seguridad hay demasiada y los ciudad o, o demasiada poca y los ciudadanos eh, creo que protegemos eh, a veces eh, todo y me pasa con ahora mismo, estoy hablando contigo he perdido el móvil que está protegido <risa> me he fastidiado, ya podía estar eh, mu mucho más libre que eh, tendría la forma de poder acceder Yo sí, creo que, creo que se pasa el que no se tiene que pasar. Hemos hablado de concienciación de los ciudadanos, pero las empresas todavía no están tampoco lo suficientemente concienciadas a nivel de los riesgos de, de Internet. O sea, las grandes empresas, yo vengo de, de Telefónica, y sí. ahí se invierte mucho dinero en seguridad, ¿no? Y todavía, invirtiendo mucho dinero en seguridad, eh, asumimos que algún día nos podemos tener un problema de seguridad como hemos tenido. Sí, hubo hace no mucho. Claro, como WannaCry, ¿no? Y, y, bueno, lo que pasa es que luego son los trápolas a otro tipo de empresas, como puedan ser las medianas empresas o pequeñas empresas, y ves que es como, bueno, pues si no mis datos no valen tanto. Sí valen. O sea, porque eh, hace un tiempo comentaba una, una chica que trabaja en el sector también, dice, bueno, pues estuve un día haciendo un forense a una pequeña empresa a la que le habían robado toda la propiedad intelectual de su empresa le habían secuestrado ese, ese tipo de propiedad intelectual y tuvo que cerrar. Bueno, pues es una medida, cuando se piensa que no te va a pasar nada y que tu información no es lo suficientemente valiosa, pues es cuando no pones ¿no? no pones puertas para protegerte. Pero sí tiene mucho impacto y, y lo que pasa es que sí es verdad que es difícil encontrar eh, productos de seguridad, que es lo que se está trabajando ahora, para pequeñas y medianas empresas que no pueden gastarse tanto dinero en seguridad? Una de las cosas de seguridad que creo que eh, se puede decir que todos hacemos y que todos podemos hacer es eh, cifrar Eh, los mensajes, eh, los correos electrónicos, pero en algunos casos escribimos muchos y hay que cifrar cada uno antes, eh, decenas y decenas, de eh, cientos algunos días, eh, cómo se hace para eh, poder vivir, trabajar y cobrar a fin de mes y además hay eh, que tener contraseñas. <risa> bueno, pues es que ese es el tema, que muchas veces tenemos que llegar complicado. a un punto medio ¿no? mm. de que Eh, la seguridad no sea lo suficientemente... La gente que nos dedicamos a la creación de productos de seguridad tenemos que hacer convivir esas dos cosas. Intentar que el usuario final esté seguro o intente más o menos estar seguro y también ¿no? Que, que no sea un impedimento, o sea, que no sea lo suficientemente difícil todo esto y que y que sea algo asimilable por por todo el mundo y el tema de las contraseñas siempre yo siempre lo digo digo las, las contraseñas no es el método más seguro de, de del mundo o sea uh -huh. eh muchas veces nos han inculcado que y las plataformas es algo normal que nos pidan contraseñas lo suficientemente robustas con no eh, eh mayúsculas minúsculas que tengan 20 caracteres eh, en un ataque de phishing eso da igual O sea, te han robado una contraseña y ya está, da igual que la contraseña sea así de grande, ¿no? Y lo, demás. lo que hay que intentar es intentar introducir y ser conscientes de introducir esos segundos factores de autenticar, de autenticación. Eh, es decir, asumimos que algún día vamos a tener un problema, porque ya lo estamos viendo, que yo, que yo como usuario final me pueden estar engañando y no me he enterado, o terceras plataformas han tenido un problema de seguridad y terceros se han hecho con, con mi información personal. ¿no? Bueno, pues hay métodos para decir, ok, a mí me han robado una contraseña, ok, eh, pues que cuando tengo que cambio la contraseña o incluso, oye, dame un segundo factor de autenticación. Cuando yo me vaya a loguear, que me pida un SMS al móvil. ¿no? Así, por lo menos, puedo decir que, Soy, no es que sea yo, sino que cuando yo me voy a autenticar, el móvil está conmigo o con la persona que se va a autenticar no en esa página. Entonces es otra barrera más. Una ya. de las cosas una de las cosas ya hizo que me ha llamado la atención, antes lo comentaba al comienzo de la conversación, esa imagen, esa creencia, que no es imagen no es real, que uh -huh. tenemos sobre lo que es un hacker, y yo viendo, por ejemplo, tu, tu información, tu web, tus... Facebook, tus uh -huh. redes sociales, dices, Jorines, ese hacker, el hacker está eh, con ordenadores, está luchando por la seguridad, eh, colabora con las autoridades, y es, esa persona que, bueno, que eh, podemos eh, decir, bueno, pues es una persona que eh, está ahí en los ordenadores de las que, que... parezco normal, ¿no? Que, sí, pero eh, luego, eh, ya sé que, que es un tópico, ¿no?, pero dice... Quiere a los animales, eh, lucha por la educación, eh, por los niños. Eh, parece una contradicción, pero no lo es. Eh, tenemos que romper, tenéis que romper barreras, ¿no? Sí, es el estereotipo que uh -huh. se ha marcado, yo creo que desde las películas o los medios de comunicación, de que es un, un, un el perfil eh, el informático... un raro, que, es que ese... viste raro y que hace cosas raras, Es un poco ¿no? friki. Eso es. Pues es completamente erróneo. De uh -huh. hecho, a ver... Hay gente rara, yo creo que en todas las, en todos los sectores, no es solo en el nuestro, ¿no? Eh, yo siempre digo, digo, las personas más referentes en, en mi mundo, en el mundo de la seguridad, eh, ha hecho un vistazo y son personas, las si las conoces, son personas súper sociables, súper normales, y hasta algunos visten hasta de traje, sí, Entonces, sí. ¿no? y no es el prototipo o el estereotipo que, se, que suele marcar a, a mí, por ejemplo, me gusta un, un prototipo que, que además tiene que ver con la con la chica hacker, que es el, el modelo que creó Steve Larson, ¿no? de Elizabeth Salander, que claro, es que fíjate, es una hacker, pero es una hacker que sí, que, que es, se supone que lo hace en plan maluto, pero es para hacer algo bueno, ¿no?, porque claro. lo que está intentando es una especie de Robin Hood, ¿no?, eh, sí, sí, dentro sí. de los hackers, ya independientemente de su fisonomía así un poquito extrema, pero claro, ahí da un prototipo que te puede gustar más o menos. Ese, ese perfil en ciertos casos... Yo no sé si, si eh, no, no lo sé si tú has encontrado algún caso así que te haya llegado porque antes has, hecho, has dicho un término, un término que me ha encantado cuando has comentado de una compañera tuya que estuvo mirando una empresa ha hecho un forense. ¿A ti te ha tocado hacer algún forense de algún hacker que, no sé si por uh, lado positivo o negativo, estaba robando información? Ah, claro. eso en la Cuando somos analistas, los analistas hacemos eso. O sea, a veces ha pasado algo, alguien ha entrado en un sistema y lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar, de alguna manera, todas las evidencias posibles que lleguen a hacer una atribución de quién ha podido... Eh, robar esa información... Si sea no datos, más... ni cuentas de bancarias o lo que sea. Lo que fuera, claro. Eso, eso es lo que hace. Cuando ha pasado algo, el analista forense lo que hace es intentar pues reconstruir o cómo ha podido entrar ¿no? -todo, toda esa parte. E identificarle. Es? Eso es. pues Igual que en las películas eh, en el mundo físico... Pues eh, aquí en el mundo digital es o sea, lo eres, mismo. Un, eres una detective de la informática de algún modo. <risa> bueno, <risa> sí, después, <risa> sí, eso. ¿no? Eh, y eres eh, mmm, rápidamente porque jamás te lo habrán preguntado, ¿no? Pero también es importante señalarlo, porque yo creo que hay que reivindicar un poquito eso, pero no tiene que ser eh, noticia, no tiene que convertirse en noticia porque se está cayendo mm. en lo que precisamente eh, se intenta defender. La primera mujer Española, hacker, que está en las reuniones internacionales de hacker. sí hace, hace dos años tuve la suerte, bueno la suerte y también fruto del trabajo, eh, de ir a, a una a las dos conferencias más importantes del mundo de la seguridad, ¿no? que mm -hmm. es Black Hat y DEFCON. Y, y la verdad es que, bueno, de la misma manera el año anterior, o ya de quién, pasan los años, que hace tres años también fui la primera ¿no? en, en ir a la, a la conferencia más importante de España, ¿no? que es la la, Rutet, ¿no? Era la fui la primera mujer en que le cogieran una, una investigación. Y yo, bueno, en ese momento pensé, dije, a lo mejor es que España es algo aislado, ¿no? en plan, no hay mucha gente en esa época que se dedicara a la seguridad, Pues a lo mejor es algo aislado y demás. Pero te vas a estos sitios y me puse a contar y cuántas mujeres habían ido a exponer sus investigaciones y demás. Y fue un 7%. Y va mucha gente, mucha gente. ¿no? Eh, en parte es triste. es triste a, Yo creo que vamos mejorando ya. Rompiendo estos estereotipos, la verdad es que habrá más niñas que quieran hacer una carrera técnica, que quieran hacer eh, esta, ¿no? eh, dedicarse a la seguridad, pero, pero es difícil es difícil si desde pequeños pues no inculcamos a, a las niñas eh, o, y niños. también yo a hablo todo, claro. a todo el mundo sí, sí. Eh, a que empiecen a trastear con la tecnología, que, les, que por lo menos que, que aprendan a, a saber si eso le gusta o no. No, hasta ahora era esto es de chicos y yo no juego en esta liga pero si intentamos anticiparnos ¿no? un poquito a, a esas edades y intentar inculcarles que esta tecnología mola que, que trasten y demás pues habrá, yo creo que esta brecha cada día se reducirá estamos eh, poniendo ahora en redes sociales y lo seguiremos eh, poniendo y lo recordaremos, esa forma de poder eh, conocer un poquito más eh, de tu trabajo, la página web y muchas cosas eh, porque en las etapas eh, se siguen cumpliendo habrá muchas cosas en el futuro pero que que nadie se olvide de nutrir lo que hay en su pantalla, detrás de su pantalla, en el disco duro, pero también su cuerpo, porque tú eres una mujer que eh, lo demuestras con tus hechos. Hay que eh, saber mucho de ordenadores y te, saber mucho también de, de deporte, que te encanta. Ah, ¿no? A mí me encanta el deporte. Sí. Es que yo he convivido con el deporte toda mi vida. O sea, mm. Yo empecé a jugar al tenis con cuatro años. Y, y hasta los 17, bueno, fue cuando me, me retiré, pero bueno, sí que es verdad que yo tenía, para mí era mi, iba a decir mi trabajo, era con 14 años iba al cole por las mañanas y por las tardes estaba todo el día entrenando, y igual que ahora soy súper activa, yo creo que es lo que aprendí cuando era de pequeña, estar no no estar tumbada en el sofá sino tengo cosas que hacer tengo que entrenar, tengo que estudiar tengo y será mi vida, ¿no? he intentado esos valores siempre, pues, traspasarlos al resto de mis etapas igual y ahora eres la hacker más importante de nuestro país bueno, lo decimos nosotros, pero es verdad y estamos encantadísimos de que nos acompañes muchas gracias Rubia, ha sido un placer enorme igualmente un placer